Tiene un, un testimonio para compartir con nosotros. Buenas noches, hermano. Bueno, yo desde hace muchos años sufro el corazón. Me han hecho todos los estudios, habido y por ver El miércoles pasado tuve turno con el cardiólogo. Me encontró tan, pero tan bien que hasta fin de año no lo tengo que ver. Y hoy tuve hematólogo. Cada 15 días me sacan sangre y ven cómo está mi sangre. Bueno, me dijo que hasta julio no lo vuelvo a ver. Si hay restauración en mi vida. Amén. Amén. Eso lo el Señor se puede nada más. Vida nueva, restauración. Solamente el Señor lo puede hacer. Amén. Bien. Un aplauso para el Señor. Pero sí para el Señor con más ganas. Vamos a aplaudirle. Gloria a Dios. Sí. En esta noche quiero de dejarles el abrazo después cuando termine la reunión, porque el pastor les manda un abrazo a todos los hermanos, así que después de la reunión le voy a dar el abrazo de parte de él a todos. Y un anuncio muy importante, domingo 14 de mayo vamos a arrancar una serie de, de discipulados. ¿sí? Eh, ¿Cuántos cre quieren crecer espiritualmente? Muy bien, todas las manos levantadas. sí Bueno, eh, así se va a llamar, una oportunidad para crecer espiritualmente. Sí Así va a ser el lema de este de, este, de esta serie de discipulados, donde seguramente va a haber eh, algunos niveles. ¿sí? Así que si usted no se anotó, anótese porque es para toda la iglesia, no es para algunos. Como el curso de bautismo, yo me decía, me bauticé, ¿lo hago igual? No, no lo haga. Este es para toda la iglesia. ¿Cuántos van a asistir? Bien, hay menos manos. Ah, no, son todos los mismos. Bien. Dios te bendiga en esta noche. Qué buena oportunidad esta de estar juntos y bendecirnos y poder crecer a través de la Palabra de Dios. sí Y hoy tengo un pasaje para compartir con ustedes. Yo les digo, me voy a poner porque los jóvenes a veces no me creen, 15 minutos. sí Ya no me creen cuando yo digo 15 minutos. ¿sí? Cuando usted vea que yo me paso 16 minutos me hace así, porque el pasaje es para compartir solamente 15 minutos porque lo que espero con lo que voy a leer, voy a leerles el pasaje es que usted siga meditando o vos, que son más joven, sigas meditando en tu casa, ¿sí? Filipenses 4 capítulo 4, versículo 8 y 9, es un versículo para que lo puedas leer toda la semana, ¿sí? Mirad de la derecha y decirle léelo toda la semana. ¿Sí? Y si no está, decíselo al de la izquierda. sí Porque hay un problema, cuando no tenés a nadie al lado, y no no decíselo al que tenés al lado, es un pasaje para que lo puedas leer durante toda la semana. Y dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos, es decir, que Pablo venía hablando de algo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que hay que hacer? En eso pensar. ¿Cuántos tienen en su Biblia el título? La versión 60, en esta en estos dos versículos le pone un título. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene? ¿Cómo dice? En esto pensad. Así que esta semana... ¿Sí? toda la vida, no pero en esta semana vamos a abocarnos a pensar en esto, dice también el versículo 9, lo que aprendiste recibiste oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, Filipenses 4, 8 y 9, no te lo puedes olvidar, esta semana estar meditando en él, y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos hable, ¿sí? que algo nuevo de la Palabra de Dios fluya, vuelva a fluir a nuestras vidas, a nuestros corazones y que de esta manera lo podamos poner en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permitiste alabarte, reconocerte, adorarte por lo que sos, por lo que haces, Señor. Y por lo que vas a hacer, Señor, gracias por los testimonios, Señor, de que vos estás sobrando en nuestra vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, Señor, tu mano de poder está con nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos que ahora tu palabra nos vuelva a, a, a hablar, a cambiar, a transformar, Señor, que haya a nosotros predisposición a oírte, Señor, con un corazón abierto, con oídos espirituales, Señor, atentos a tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Es muy importante lo que pensamos. Porque de lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros pensamos, luego nosotros actuamos. O luego nosotros nos movemos. Entonces el apóstol Pablo dice, ya que van a actuar, ya que se van a mover, ya que van a... Eh, vivir de una determinada forma, háganlo a través de esta forma. Y este es uno de los tantos pasajes que encontramos en la Biblia que yo lo llamo, voy a sacar algo acá que muchos conocen. Me costó este, meterlo aquí adentro. ¿Saben lo que es esto? ¿Un qué? Un colador de qué? Un colador de fideos, ¿sí? Algunos lo usan para otras cosas, pero eh, no tenía, iba a tener un colador más chico, ¿sí? Pero para que todos lo vean, es un colador de fideos, ¿sí? Usted hace los fideos en la olla, los pone acá y después lo cuela, ¿sí? Y que cae el agua, cae todo el agua, lo que queda, los residuos. ¿Usted se lamenta por lo que sale? No, porque lo importante que es lo que está adentro, ¿sí? Y el apóstol Pablo está diciendo, en este versículo especialmente... Cada vez que piense en Filipenses 4, 8 y 9, va a pensar en que es en un colador. ¿sí? De ahora en más, cada vez que usted eh, lea este pasaje va a pensar en un colador. Este pasaje tiene esta particularidad, que a partir de ahora, que usted conoce este pasaje, debiera colar todo lo que pasa por su mente, todo lo que piensa, para después poder actuar. sí ¿Y en qué tenemos que pensar? Yo anoté... Eh, unas 5, 6, 7, 8, 9 características, ¿sí? Tiene que ser verdadero, tiene que ser honesto, tiene que ser justo, tiene que ser puro. ¿Qué más tiene que ser? Amable. ¿Cuántas conocen gente que no es amable? ¿Sí? Tendríamos que colar si ¿sí? las cosas que nosotros hablamos, decimos, cómo nos comportamos, si realmente estamos siendo amables. ¿sí? Y si no lo somos, debiéramos dejar correr esas cosas. ¿Qué más dice...? Eh, todo lo que tenga buen nombre, algo que sea bueno escuchar, un reconocimiento de una persona. ¿Cómo hablamos cuando nos movemos, cuando nos dirigimos hacia los demás? Lo estamos haciendo de esta manera y el apóstol Pablo nos dice, cuelen todo lo que vayan a decir, cómo vayan a actuar. ¿Sí? Si hay virtud alguna, ¿esto es bueno, tiene algún valor? ¿Es realmente importante lo que voy a decir? ¿Es importante lo que estoy pensando en este momento? A veces no ven a personas que están así, Como distraídas y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando. ¿sí? O a veces nos preguntan a nosotros, capaz que no estamos haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Qué importante es que podamos tener este colador en nuestra cabeza. ¿sí? Poder colarlo. No es un casco, sino es un colador. ¿sí? Si hay dig algo digno de alabanza, en esto pensar ¿Y qué hay que hacer con lo otro? Dejarlo correr, dejarlo escurrir. Jesús en una oportunidad estaba predicando y dice que toda la gente lo, lo estaba escuchando. Allá por este Mateo, capítulo 7, versículo 29. Y dice que a la gente le llamaba la atención lo que Jesús compartía. ¿Y saben qué le llamaba la atención a la gente? No era sólo la forma en que él lo compartía no era solamente los ejemplos que lo utilizaban no era solamente que la hablaban parábolas porque incluso hay algunas que no entendía sino lo que más le llamaba la atención es que jesús hablaba como quien tiene autoridad qué quiere decir esto que jesús la autoridad que él tenía era propia no era prestada no es que alguien hablaba así hagan como jesús sino que él tenía autoridad propia es lo que decía lo vivía Él decía que los amaba y los amaba realmente, a tal punto de dar su vida en la cruz. Él cuando decía algo a los discípulos lo decía con toda franqueza, honestidad. Todo lo que él decía había virtud, era digno de alabanza. Y eso le llamaba mucho la atención a las personas. Porque dice, no era como los escribas, que hablaban de lo que habían leído, otros hablaban de lo que otros hacían sino que Jesús hablaba de su propia autoridad, de lo que él vivía. Qué importante. Porque Pablo no solamente y ahí vamos a profundizar cinco valores, ¿sí? Porque hoy la palabra del mensaje hoy tiene que ver con valores, desprender cinco valores muy rápidamente, me quedan 10 minutos para poder compartir cinco valores que podemos desprender, ¿sí? Jesús hablaba como como quien tiene autoridad. Y Pablo dice algo muy importante. Versículo 9. Lo que aprendiste es, es decir que él no solamente enseñaba las cosas, sino que cuando alguien aprendes porque no solamente se enseña hacia afuera, sino que se enseña con la boca, quiero decir, sino que con sus actos, con su forma de moverse, con su forma de caminar en la vida. Dice, lo que aprendiste es de mí, lo que recibieron... Pero no es que Pablo todo lo que él recibía de Dios se lo guardaba, ¿sí? andaba con la Biblia, la Biblia Thompson, ahí, miren la Biblia que me compré, ¿sí? sino que él lo que hacía era transmitir lo que Dios ponía en su corazón. Y dice, lo que oíste que es lo que muchas veces hacemos nosotros, hablamos, hablamos de cómo hay que hacer las cosas, lo que la palabra diste, pero él dice, y viste es decir, que lo habían visto a él cómo actuaba, esto es acert. Y el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros. Sí, si alguien quiere paz, vamos a poner, debería poner en práctica esta palabra de Pablo, de poder agarrar el colador y empezar a colar. ¿Saben qué? Como les dije que íbamos a hablar de valores, hay valores que se van formando de nuestra niñez. Sí, todos nosotros tenemos ciertos valores, ciertos principios fundamentales que eh, nos hacen Tener determinados comportamientos. ¿sí? A la hora de elegir algo en la vida, sea la pareja, sea comprar algo, sea decidir, lo hacemos a partir de los valores que hemos asumido. ¿sí? Y muchos de ellos tienen que ver con lo que hemos aprendido desde niños. sí ¿Amén? Son principios, son creencias fundamentales. ¿sí? Nos permiten decidir como personas. sí Y a veces creemos, Creemos que estas cosas se aprenden en la escuela ¿sí? o se aprenden en algunos lugares. ¿sí? Si uno va a una buena universidad o a algún lugar va a aprender esos valores. Y los valores se aprenden en la casa. ¿sí? Usted puede salir el mejor abogado con, la, con un 10, puede ser el mejor maestro, puede ser el mejor policía ¿sí? como, como docente. Pero los valores que tienen que ver con sus creencias, con sus comportamientos, con sus decisiones, uno lo va aprendiendo desde niño. Y lo que la palabra nos quiere decir en esta hora que tenemos que empezar a colar, a ver si esos valores que hemos aprendido, si esas enseñanzas, si esas creencias que tenemos, ¿valen la pena tenerlas o es mejor escurrirlas y es mejor renovarlas? ¿Sí? Y yo quise este, sacar cinco valores para practicarlos en nuestra vida diaria. sí Que lo podemos ir desprendiendo de este pasaje. No lo dice así, pero uno de los valores que tenemos que tener en cuenta es el respeto. sí Aprender a respetarnos unos a otros. ¿sí? Considerar al otro. Algo que en la sociedad se está perdiendo. Ustedes ven una cancha de fútbol, en la política, cuando hay discusiones hay falta de respeto, de reconocer y tener en cuenta al otro. Aceptar el valor propio que cada persona individual tiene. Eso tenemos que aprender a, a, a, a volver a inculcarlo. Primero tenemos que poner en práctica nosotros y poder transmitirlo en nuestra familia. ¿Cuántos tienen hijos? Chicos. Porque a lo más grande dice, uy, ahora le voy a enseñar. Sí, enséñenle. <risa> Hay algo muy importante que dice 2 Corintios 5, 17. Que el que está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es Las cosas viejas, esas enseñanzas, esos valores que nos enseñaron de chico, que no estuvieron bien, cuando yo vengo a Cristo, las cosas nuevas son todas nuevas y todas cambian. Entonces, aunque tus hijos estén un poco más grandes, van a ver en vos el cambio. Y vas a decir, ¿qué te pasó mamá? ¿Qué pasó papá? Si vos antes pensabas, si vos antes actuabas, Cristo cambió mi vida. Así que es una oportunidad para dar testimonio Pero si tenés hijos chicos, hay valores que debemos volver a enseñar. Por ejemplo, el respeto a los mayores. ¿sí? Cuando uno va en el colectivo, ¿sí? después después después tenemos otros problemas. Le doy el asiento a la embarazada o le doy el asiento al mayor. Pero tener esos valores que yo tengo que dar el lugar al otro, tengo que respetar a, a los mayores, a las personas que están en necesidad, en debilidad. El respeto a las autoridades. ¿sí? Hoy lo sufren mucho los maestros. Respeto a los maestros, a los directivos. Respeto a los policías porque a veces hablamos, son eh, usamos frases como son todos iguales o tal, lo, lo hablamos sin pensar, como dice este pasaje. Debemos pensar si lo que yo voy a compartir va a generar un buen valor en la vida de mi hijo o va a generar un buen valor en el lugar donde yo me muevo, en el lugar de trabajo. Tengo que pensar si lo que yo estoy expresando tiene que ver con respeto a los gobernantes, cómo me dirijo, ¿sí? A veces nosotros creemos que ya lo sabemos todo, pero cuando llegamos a este pasaje, nos damos cuenta que hay cosas que nosotros nos permitimos. ¿sí? Total, no pasa nada. Si yo lo digo acá, tus hijos te están escuchando, tus compañeros de trabajo te están escuchando, cómo hablás de los gobernantes, cómo te dirigís, o cómo te referís a tu esposa, a tus hijos. Todo va a ser o debiera ser colado por este pasaje de Filipenses. ¿sí? Tenemos que enseñar... Y vivir el respeto hacia los padres o hacia la esposa o al esposo, incluso también a los hijos. A veces creemos por ser padres tenemos ciertos derechos y el respeto se enseña, y se aprende. Algunos deberíamos a reaprender estos valores del respeto. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos y las viejas cosas pasan, todas son hechas nuevas. Segundo valor, ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, un valor que debe haber en nuestra vida. Hay gente que está acostumbrada a que las cosas las reciban, que se olvidan de dar gracias por lo que hicieron. Debemos volver... Eh, cuánto de ustedes son agradecidos? Nadie me va a decir que no. sí Pero el pasaje dice que podríamos ser más agradecidos. Por eso digo, podemos ser más... Dice, por todas las cosas. A veces somos agradecidos por algunas. ¿Sí? que los demás vemos cierto esfuerzo. Pero hay otras cosas más sencillas. Hay gente que se acerca a dar una palabra de ánimo. Alguien comparte algún pasaje. Y nosotros estamos acostumbrados a eso. Tenemos que ser agradecidos, ¿sí? Y agradecido con lo que Dios nos da. A veces me pregunto si me grabaran en el lugar donde yo me muevo, en el lugar donde trabajo, donde estudio, y me grabaran en mis conversaciones. ¿Soy agradecido o soy más del estilo quejoso? mira cómo está el país no tengo un peso. y La palabra dice que tengo que estar agradecido en todo. Porque seguramente quizás vivamos tiempos de, de, de estar apremiados económicamente, como decía el apóstol Pablo. Sé vivir en escasez, pero también en abundancia. Y hay otras cosas que Dios me da. Me da salud, me da una familia, me da la iglesia, me da una familia de fe. Yo tengo que estar agradecido. Ahora, cuando yo solamente me fijo lo que me falta, muy probablemente caiga... Y empieza a retener acá cosas que debo soltar y dejo, debo dejar correr. sí Así que la queja avanza debe desaparecer de mi boca y dar lugar a la alabanza. sí Filipenses 4.6, si, si lo podemos poner, Filipenses 4.6 dice algo importante. Miren qué importante que es la acción de gracias. Son dos versículos antes. Así que cuando se acuerden del colador, vaya dos versículos antes. Yo lo espero porque quiero que usted lo lea, que no lo invento. Filipense dice, por nada estéis afanosos. ¿sí? A veces cuando nos falta algo, ¿sí? en lo económico, en lo emocional, en la salud, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. ¿Vieron? Y algunos dicen, y yo le voy a contar todo esto a mis amigos. ¿sí? Estoy en el grupo de trabajo, le digo, Ay, a mí me va a tomar en la familia. ¿Qué dice a quién? A Dios. ¿sí? A veces le contamos a todo el mundo nuestras necesidades, nuestros conflictos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que recibiste de mí, todo lo que aprendieron, todo, es duro. ¿sí? Es un mensaje duro. Digo, ¿qué está recibiendo la gente de mí? ¿Qué está aprendiendo de mí? ¿Qué está escuchando de mí? ¿Es digno de alabanza? ¿Es digno de agradecimiento? Delante de Dios... En toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracia. ¿Pero tengo que agradecer por esta prueba? Agradecer. Amén. Y el Dios de paz, termina diciendo el pasaje, estará con vosotros. sí Voy a pasar al, al tercero, porque no tengo mucho tiempo. La responsabilidad. Es un valor que es importante. ¿sí? Ser responsable. Si yo me comprometí a algo... ¿Qué tengo que hacer? Cumplirlo. Pero a veces pensamos y vuelta a pensar. Y bueno, pero si me comprometí, pero si lo puede hacer otro o si puedo buscar la forma de zafar de la situación, entonces yo estoy pensando. Y la palabra dice, colá eso. ¿sí? Y no lo dejes pasar. Si asumiste algo, tenés que hacerlo. ¿Y saben cómo se llama esto? Hacerse cargo. La responsabilidad tiene que ver, asumir, un valor como la responsabilidad es hacerme cargo, ¿sí? Tengo que hacerme cargo de las obligaciones de responder por los actos que, que llevo adelante. Tengo que aprender de mis fracasos, ¿sí? Y ahí vuelvo a este principio, ¿sí? A veces estamos acostumbrados y cuando hablamos de valores, cuando nos manejamos en la vida, y uno, ¿por qué actúas así? porque eso es tan poco amable, porque eso es tan quejoso. Y no, porque en mi caso mi papá era un quejoso bárbaro. ¿Y por qué contás todas las cosas? Porque mi mamá era muy chuma o al revés, mamá, ¿sí? Dije que los hombres también son chumas. Este lo compartí en otro mensaje. Entonces, yo me comporto de esa manera y cuando me preguntan, en vez de hacerme cargo, que hay cosas que cambiar, que hay cosas que colar, le echo la culpa a cómo fui educado, cómo fui enseñado, cómo fueron o lo llevo en los genes, y tenemos frases ya armadas para... La palabra dice que tenemos que pensar todo y tamizarlo, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo. ¿Por qué? Porque nada debiera atarnos al pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, quejas, ser agradecido pasan... Y son todas hechas nuevas. Yo lo dejo a usted que siga meditando en este pasaje, en esta semana, para ir al cuarto este valor, que es la honradez. Tenemos que ser honrados en todo tiempo. Y cuando eh, nos va mal económicamente, a veces es difícil. ¿sí? A algunos le cuesta un poco más ser honrado Tenemos que ser honrados. La honradez tiene que ver con la integridad. Y ya lo hemos hablado, esto de la integridad. Yo soy igual acá, que acá y que acá. En todos lados soy igual. Pero también... Soy igual en cualquier situación, cuando me va bien como cuando me va mal. Si yo digo que voy a pagar algo, si yo saqué fiado, si yo son cosas sencillas, prácticas, tengo que hacerme cargo, tengo que pagar. Y al que le debo, tengo que darle, y al que me prestó, tengo que devolver. Amén. Fui a comprar... Miren, este, fui a comprar y la persona me dio mal un vuelto. Ay, eso es una cosa que... Entonces alguien dice, ay, qué bendición. ¿Sí? Entonces pasa, como pasó Esther, levanta el micrófono y dice, hermano, ¿saben qué? Pagué con un billete de 100 y la persona que yo queda de 500. 400 más todas las mercaderías. Qué bendición. no Eso no es eso no tiene nada que ver con la honradez dice Es un ejemplo muy eh, burdo. ¿sí? Pero ¿cuántas cosas a veces son pequeñas cosas que que las vamos perdiendo a la honradez por estar desconcentrados por por estar pensando en cómo sacar ventaja a alguna situación en algún lugar entonces la palabra dice tenemos que ser honrado frente a cualquier circunstancia sí y si ya se hace está ocurriendo algo en tu cabecita sí o en que eso va a pasar a tu corazón y luego va a pasar a tus actos rechazalo en el nombre del señor descartalo y agarra el colador de Filipenses ocho cuatro ocho y nueve Amén algo que es muy parecido al, a, a la honradez tiene que ver con la honestidad sí y es otro valor ser honesto y yo busqué la palabra en el en el diccionario y tiene que ver también con esto de integridad de ser igual en todos lados de lo que yo digo después lo pongo en práctica, pero también tiene que ver con la verdad de hablar verdad frente a cualquier circunstancia sí aun cuando la circunstancia decía alguna mentirita me haga zafar de la situación, es decir, ¿verdad? Frente a cualquier tipo de presión. Pero a veces como parecen insignificantes, la dejamos pasar. Pero el pasaje no está apuntando a cuando estamos predicando acá o cuando estamos todos juntos. Sino el pasaje está apuntando cuando yo estoy solo, cuando nadie me ve. Si fuera un gran hermano y hubiera cámaras, estaría bueno lo que están mostrando de mi vida. Podría decir como el apóstol Pablo, miren, imiten, así como yo lo imito a Cristo amén es la virtud de ser recto de actuar justa y rectamente ahora cómo podemos actuar honestamente o honradamente cómo podemos enseñar a los demás cuando nosotros no lo podemos vivir tenemos que aprenderlo para poder vivirlo y dije 6 dije 5 pero me equivoqué Son seis valores, y con este término, el valor más importante, ¿sí? por un lado está el respeto, y ahí se sostienen muchos, pero el que engloba a todos los valores que debiera haber en nuestra vida, porque no son los únicos, hay muchos valores importantes para tener en cuenta, pero por sobre todos esos valores, hay un valor que yo creo que ustedes lo deben saber. ¿Cuál es el valor más importante que debemos tener como hijos de Dios? Porque tiene que ver con la esencia de Dios. ¿Qué tenemos que tener? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, muy bien. Amor debe estar debe ser la base de todo lo que hagamos, de cómo nos comportemos, de cómo actuemos. Debemos enseñar, como hacía el apóstol Pablo, pero debemos vivir amando a los demás. ¿sí? En la familia, en el, en el trabajo, en el lugar donde nos movamos, debemos amar, pero amar como Dios amó. No amar al que me cae bien, no amar al que es mi compinche, sino... Amar a todos. Y dentro del amor entra la tolerancia, entra el perdón, entra la armonía. Y por sobre todas las cosas, en nuestra familia, en el lugar de trabajo, en la escuela, debiera estar el amor de Dios. Porque cuando yo, como un hijo de Dios, estoy en un lugar, el amor de Dios lo comparto con otros. ¿Sí? Y es el amor de Dios el que hace esta obra, no es mi esfuerzo. Yo me puedo ofrecer, o me, eh, podría haber hecho todo el esfuerzo el apóstol Pablo por por ser más amable, por ser más honrado, por por tener buenos pensamientos, pero no se puede, no, no es algo que uno se lo pueda proponer. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Si el apóstol Pablo nos invita en esta tarde, y yo los vuelvo a invitar a que toda la semana puedan agarrar este colador y empiezan. Esta frase que uso comúnmente en el trabajo, esta frase que yo uso en la cancha de fútbol, esta forma de expresarme, esta forma de pensar, esta forma de actuar, esto que digo delante de mis hijos, ¿tiene algún valor o lo dejo correr? Todo lo puro, todo lo honesto, todo si hay virtud alguna en esto, pensad. Pero yo te quiero hacer el otro desafío, pero va a quedar para otra predicación. Llevar adelante lo que Pablo dice aprendelo, vivilo, llenate del Espíritu Santo y después anima a otros a compartir. Pero para eso hay que tener lo que Jesús tenía, autoridad. Tienen que ver en mí, tienen que ver en vos, que lo que decimos, que lo que hablamos, que lo que enseñamos, lo vivimos. No significa que seamos perfectos, todos vamos a errar, pero que estamos dispuestos, como uno de los valores que, que tenemos acá, que es de hacernos cargo de que hay cosas que cambiar. Amén. Dios te bendiga. ¿Sí? Y voy a orar, y después de orar nos vamos a juntar, como siempre hacemos, para orar por las distintas necesidades. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta, como siempre, a los ancianos, los que están en necesidad, en enfermedad. ¿Sí? A, a Zulma, a Susana Weiser. Vamos a tener en oración a la familia de Cintia y Mauricio. Estaban pasando una, eh, un momento de enfermedad los chicos, así que vamos a estar orando por ellos, ¿sí? Así que voy a orar y después nos vamos a ir acomodando en grupos de dos y vamos a estar orando por nuestras necesidades y anímate a decirle al otro, quiero que ores por mí, para que Dios cambie todos esos pensamientos, esas cosas que tengo que cambiar, me quiero hacer cargo a partir de hoy, quiero que el Señor cole cosas en mi vida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra, Señor, una vez más nos invita, Señor, una vez más, Señor, eh, nos da como una nueva oportunidad, Señor, para recomenzar, para hacer las cosas de otra manera, Señor. Y sé que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestras ganas. sino Señor, te pedimos ahora que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que haga esta obra en nuestras vidas. Señor, que realmente tomemos decisiones firmes, Señor, y que haya cambios rotundos, contundentes, Señor, que toda la familia, Señor, los amigos, los compañeros, Señor, que los vecinos puedan ver en nosotros un cambio, Señor, que en realidad no nos vean a nosotros, sino que te vean a vos, Señor, a través de nuestras vidas, que puedan verte, Señor, en cada palabra, que puedan verte en cada comportamiento, que puedan verte, Señor, en nuestra en nuestra vida diaria, Señor, en los gestos, Señor, en cada cosa que hagamos, Señor, te puedan ver a vos en nuestras vidas, en el nombre de de Jesús, Señor, te pedimos esto. Amén y amén. Dios te bendiga.